Con el balón en los pies, el podcast en el que hablaremos de. ¿De qué hablaremos? Familia, deportes, niños. Y por supuesto de. Fútbol Sala. ¡Fútbol sala! ¡Sí! ¡Estamos de vuelta, amigos! ¡Bienvenidos al capítulo 2 de nuestro podcast! Soy Jorge González y esto es... ¡Con el balón en los pies! En el capítulo de hoy me gustaría explicaros por qué creo que los niños deberían comenzar practicando fútbol sala y qué ventajas tiene este deporte. Yo os anticipo que mi intención... No es crear ningún tipo de polémica, solo voy a dar mis opiniones, basadas en mi experiencia como entrenador de fútbol sala. Pero también como entrenador de fútbol que he sido en el pasado. Incluso ha habido momentos donde lo he compatibilizado los dos deportes como entrenador. Durante mi trayectoria como entrenador, este tema ha sido frecuentemente debatido con otros entrenadores. Las opiniones son muy variopintas, que si fútbol, que si fútbol sala, que si es mejor uno o el otro. Como en todo, es cuestión de opiniones, pero yo os voy a dar la mía. En algunos momentos de este podcast tendré que realizar comparaciones con el fútbol. Es inevitable. Son deportes muy similares, sobre todo en etapas de formación, donde lo importante es el niño y el balón. Comencemos por lo evidente. A día de hoy hay muchos más niños practicando fútbol hierba que fútbol sala. ¿Pero por qué? ¿Por qué muchos niños cuando comienzan a practicar deporte eligen el fútbol hierba y no el fútbol sala? Yo creo que los motivos son diversos, pero el principal es la fuerza mediática del fútbol, por algo es el deporte rey. Esta gran fuerza mediática ya condiciona mucho a una familia o un niño cuando va a elegir deporte. El fútbol lo fagocita todo, no solo el fútbol sala, otros muchos deportes también lo padecen. Esta gran presencia en los medios también va a provocar que haya muchos más clubes de fútbol que de fútbol sala. Posiblemente muchos de vosotros en vuestras localidades tengáis varios equipos de fútbol a los que poder ir y no haya ninguno de fútbol sala o de baloncesto o de balonmano. Bueno, en las ciudades más grandes sí hay más oferta, pero en localidades más pequeñas esto es bastante habitual. Por suerte, entre todos los que formamos parte del fútbol sala estamos cambiando esto y cada vez hay más clubes, más entrenadores y más niños practicándolo. Llegados a este punto, yo me voy a mojar, sin ánimo de polémicas, pero voy a dar mi opinión. Ahí va. Yo creo que todos los niños en etapas de iniciación deberían comenzar por el fútbol sala y no por el fútbol. ¡Hala! Ahí queda eso. Tranquilos, tranquilos. Os lo voy a explicar. Os daré mis razones, que son las mías. Las vuestras pueden ser igual de buenas para lo contrario. Se trata de opinar. Y ojo, por encima de mis razones están los gustos de cada uno. Contra eso no hay opinión objetiva que valga. Pero yo paso a explicaros mis razones por las que creo que deberíamos comenzar por el fútbol sala en etapas de formación. Me refiero a los niños pequeños. Prebenjamines, Benjamines, Alevines... Primero, podía daros razones climatológicas. Estas les encantan a algunos padres o madres. Cuando empiezan sus hijos... Y los traen porque en los pabellones no llueve. Sí, amigos, en los pabellones no suele... Bueno, no llueve. A veces... Dejémoslo ahí. El tema mantenimiento de pabellones eh, lo trataremos en otro podcast. Pero bueno, normalmente en los pabellones no llueve. Con lo cual, niños y padres no se mojan. Es una ventaja. Ya sé lo que vais a decir los futboleros, sí, no pasa nada, a los niños les encanta jugar a la lluvia, no se encoge cuando uno se moja, sí, lo sé, es totalmente cierto. Por esto esta razón a mí me da igual, no importa, la quitamos. Luego, seguimos con los futboleros. También podría deciros que en países tan futboleros y con tanta tradición de fútbol base y de cantera como Brasil, casi todos empiezan jugando al fútbol sala. Y si no, iros a YouTube y buscar a Ronaldinho, a Ronaldo, a Robinho, a todos estos cracks y seguro que encontráis imágenes de ellos jugando a fútbol sala cuando eran pequeños. Pero esta también me da igual, no es lo que me importa a mí. Las razones que a mí me importan son las que tienen que ver con el propio juego y en ellas me voy a centrar. El primer conjunto de razones en las que me quería centrar son las que tienen que ver con el espacio reducido. En fútbol sala jugamos en una superficie de 40 por 20, muy inferior a las medidas del fútbol hierba. Este espacio más reducido influye positivamente en la formación de los niños. ¿Y por qué os preguntaréis? Pues mirad, este espacio reducido hace que estadísticamente todos los jugadores toquen más veces el balón y por más tiempo. Esto es evidente que influye en la mejora de la técnica individual, fundamental en las etapas de formación. El que toquen más veces el balón influye en otra cosa, que es la más importante de todas. Cuanto más veces tocan el balón, más se divierten los niños, y esa es la parte fundamental para que quieran hacer deporte, la diversión. Como el campo es más pequeño, todos están más cerca de la portería. Todos pueden tirar a la portería, se dan más acciones y ocasiones de gol, hay más goles, más paradas, y esto también repercute en que los niños lo vean más divertido. Los que habéis ido a ver algún partido de fútbol hierba en categorías de formación, los más pequeñitos, prebenjamines, es habitual que veáis un montón de niños apelotonados detrás de la pelota y el campo se les queda enorme. Pueden llegar a la portería, eh, tardar en llegar a la portería un montón o luego no salir del área porque no son capaces. Es una superficie que les es demasiado grande. Están apelotonados y de repente uno consigue salir del montón de niños y de piernas y se escapa hacia la portería esto no digo que no pase que no suceda en sala sucede pero no tanto porque hay menos niños y las porterías están más cercanas hay más continuidad en el juego otra de las razones que a mí me parece muy importante es el dinamismo que tiene el deporte del fútbol sala es un juego mucho más dinámico que el fútbol este dinamismo nos lo dan para empezar las normas Las normas de los cambios. En Sala no hay que pedir cambio al árbitro y parar el juego. No, se hace en el juego. Esto hace que, sea, que no se pierda tiempo. Es mucho más dinámico. La propia superficie donde se juega, el pabellón, los balones no se van tan lejos fuera de banda y se continúa rápidamente. En el fútbol hierba es habitual ver cómo el balón se va lejos, no meten otro balón, se pierde mucho más tiempo. Los niños están mucho más parados. El propio juego del fútbol Sala, por la cercanía de las porterías y por la cantidad de robos que se producen, Eh, hace que haya muchísimas transiciones defensa-ataque y ataque-defensa y esto hace que los niños desde muy pequeños estén muy pendientes de los dos roles, el defensivo y el atacante y esto es algo que considero fundamental para que los niños aprendan a desarrollarse como jugadores Otra cosa que me encanta del fútbol sala es la figura del portero la importancia que tiene el portero en este deporte y lo divertido que resulta a los niños ser portero de fútbol sala mucho más que en el fútbol hierba. Y ahí sí que me tenéis que dar la razón. Ahora que lo pienso, el tema portero vamos a dejarlo de momento, porque creo que me va a dar para otro capítulo del podcast. Otra cosa a destacar del fútbol sala, el fair play antes de los partidos. Me refiero a antes de empezar el partido, Los dos equipos salen con el árbitro hasta centro del campo, se saludan, saludan al público. Sí, ya sé que esto en el fútbol hierba también lo hacéis. Pero aquí a mayores lo que se hace es que se saluda al, al banquillo del otro equipo. Y me parece un gran detalle ver a esos componentes del banquillo rival como compañeros, no solo como rivales. Y por último me voy a referir al papel de los padres en el fútbol sala. Me explico. En el fútbol sala, o por lo menos en la experiencia que yo he tenido, el comportamiento de los padres es mejor que en el del fútbol. Vale, es atrevido. Lo sé, habrá excepciones, como en todos lados. Pero me explico. En parte, ese mejor comportamiento de los padres viene dado por cómo son los pabellones. En los pabellones, los padres tienen que irse a la grada. No están detrás de las porterías ni en las vallas alrededor del campo dirigiendo a sus hijos. Que sí, ningún padre piensa que está haciendo daño a su hijo por estarlo indicando. Pero es una imagen bastante habitual. Esos padres haciendo de entrenadores desde la banda. Pues eso, en el fútbol sala, no lo tienes. Niños en la pista, padres en la grada. Eso ya es una gran ventaja. Otra cosa que también he notado en los padres. Es que se producen menos casos de gritos y de padres maleducados. Yo tengo la teoría de que esto pasa porque los pabellones, al ser un espacio cerrado y más pequeño, el comportamiento agresivo de gritos o, o los tonos inadecuados eh, destacan más, hace que la gente sea más señalada. Mientras que en un campo de fútbol, en espacio abierto y con un sitio más grande, los gritos mm, se difuminan un poco más. Bueno, y hasta aquí las razones por las que creo que los niños deberían empezar en el fútbol sala. Para mí, Todo esto que os he contado son sus ventajas. Y ya, para finalizar, me gustaría compartir con vosotros otra de mis ideas atrevidas. Y me refiero a la influencia positiva que podría tener el fútbol sala en la evolución del fútbol, en que mejorar el espectáculo. No me refiero solo al fútbol de los niños, sino también al fútbol de los mayores. Me explico. Creo que el espectáculo del fútbol mejoraría si adoptaran normas como las del fútbol sala, en lo referente al límite de faltas, a los cambios ilimitados sin parar el juego. Para mí esto beneficiaría muchísimo el espectáculo. El juego sería más dinámico, lo, el juego de ataque y los jugadores técnicos estarían más protegidos. Bueno, es solo mi opinión. Pero yo creo que actualmente ya se ven influencias en el fútbol, eh, del fútbol sala. Por ejemplo, la más evidente, en esa vais a estar todos de acuerdo, cómo ha evolucionado la figura del portero. el juego de pies con el balón, o gestos técnicos como la cruz o el paso de valla. Vienen del Sala, amigos. Otro detalle que muchos no conocéis es que en algunos cuerpos técnicos de equipos de primer nivel, en tanto en la Liga Española como en otras ligas, se están introduciendo técnicos de fútbol Sala. ¿Y qué es lo que aportan esos técnicos de fútbol Sala en los equipos de fútbol? Pues cosas que en el fútbol Sala están muy desarrolladas. como el trabajo a balón parado, las ABP, las acciones a balón parado. En fútbol sala la estrategia y ese tipo de acciones se trabajan muchísimo. Para los que estamos habituados al fútbol sala, vemos con horror cómo en el fútbol los corners, las faltas laterales o las faltas son muchas veces desechadas. Ahí hay mucho campo para mejorar a través del fútbol sala. También se trabaja en las finalizaciones. Eso también se trabaja mucho en el fútbol sala. Son solo ejemplos. de cómo creo que el fútbol sala puede ayudar a mejorar el fútbol. Y ya estamos acabando el capítulo 2. Sí, estamos llegando al final. Pero antes de despedirme, quería daros las gracias a todos los que nos habéis mandado comentarios de nuestro capítulo 1. No sabéis la gran ilusión que nos hace. También agradeceros que nos mandáis las respuestas a la pregunta que os había planteado. ¿Por qué nuestro club se llamaba fútbol en 40 por 20? Sí, ya sé, es fácil, pero bueno, lo habéis respondido perfectamente. 40 por 20 son las medidas del terreno de juego. Por eso nuestro club se llama así, original. Bueno, quizás. Pues muchas gracias a todos por habernos mandado mensajes. Gracias sobre todo a María, a Betty, a José Luis, a David y a otros muchos que me habéis mandado mensajes pero que eran anónimos. Gracias. también podéis enviar vuestras opiniones o comentarios a nuestro correo electrónico con el balón en los pies podcast o si lo preferís seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook somos con el balón en los pies podcast al igual que en Instagram y en Twitter con balón y pies esperad esperad no os vayáis todavía que se me olvidaba una cosa antes de irnos quería proponeros que me ayudaréis a reflexionar sobre un tema qué ¿Norma cambiaríais o qué norma introduciríais en el fútbol sala para mejorar este juego? Venga, a darle el coco. Espero vuestras respuestas. Gracias por escucharnos, portaros bien, ser felices y nos vemos pronto.